La Crida fue una explosión espectacular de fuegos artificiales, un auténtico juego de truenos que arrancó una gran ovación del numeroso público que se congregó en la noche del pasado lunes en el exterior del Martínez Valero para asistir al llamamiento de las reinas de las fiestas. La mascleta nocturna vertical y horizontal, la primera que se ha lanzado en los días previos al inicio de nuestras fiestas patronales, corrió a cargo de la pirotecnia alpujarreña y hoy queremos conocer a sus responsables. Y por eso tenemos con nosotros a José Almerola. Muy buenos días. Buenos días. Se verola, la, la mascletà de anteanoche, del pasado lunes, fue, vamos, un espectáculo. ¿Cuántos cuánto cuántos kilos de pólvora fueron los que los que se emplearon? ¿Cuántos meses de trabajo? ¿Qué, qué hay detrás de, de una mascletà como la que pudimos ver el pasado lunes? Pues detrás hay mucho muchas horas de trabajo, eh muchas reuniones con la gestora, Porque lo que conseguimos es eh, traer a Elche cosas diferentes, cosas novedosas, donde se hagan en el extranjero y que aquí no se hayan hecho. Y por eso ya es la tercera que hacemos y realmente cada año es totalmente diferente. No viene la gente a ver el mismo espectáculo uno y otra vez. Claro, eh, innovar con pólvora eh, a veces cuesta para vosotros que lo que pudimos ver a, hace dos noches allí en el Estadio Martínez Valero, qué, ¿qué es lo que más mérito tiene? A ver, nosotros lo que tratamos de hacer es que la se vea todo como un, un arte, un, es un artístico, que o sea, se vea un espectáculo artístico que valore de valores de la pirotecnia. Antes me comentabas del tema de kilo Nosotros no queremos hablar de kilo no queremos hablar de esas cosas, sino... Nosotros lo que combinamos son las nuevas tecnologías con el lado tradicional de la pirotecnia, donde damos importancia a la parte artística del espectáculo. Uh -huh. Luego, con efectos ultra rápidos, de bajo impacto sonoro y ecológicos. Eh, ¿La digitalización que os ha permitido a los pirotécnicos? La, la digitalización ha sido un avance que manualmente no se podría hacer. Podemos hacer, como he comentado, efectos ultra rápidos o efectos totalmente diferentes. Y todo lo que estuvisteis viendo al principio que fue al comparto de la música, que eso lleva muchas horas de trabajo y sincronización. ¿Dónde se prepara una mascleta de ese tipo? ¿En qué almacén? ¿En qué fábrica...? Eh, ahora actualmente nosotros tenemos dos fábricas ya Y en los almacenes ahí preparamos ahí el apartado técnico Que es donde se diseña y se programa con, Y lo vamos va el avance de cada cosa Y luego ya pasa a los almacenes donde van ya seleccionando el producto Fabricándolo y pasando de semielaborado a terminados Es un proceso largo Sí ¿Y cuántas personas son las que necesitáis? Eh... Nosotros estuvimos 14 personas trabajando durante 10 horas para hacer ese tipo de montaje. Porque no es un montaje tradicional, no es un montaje normal, hay que trabajar con grúas. Y en este caso la, la parte principal fue la torre que teníamos de más de 30 metros, que estaba llena de todo de monotiros y totalmente digitalizada. Entonces esa, esa labor es muy despacio, se trabaja muy lento, porque son con las maquinarias, no es igual que trabajar directamente en suelo. Vosotros eh, no, eh, no es la primera vez que estáis que apareis en las fiestas de agosto, ya lleváis varias ediciones del concurso de las mascletas ganadas por vuestra, vuestra profesionalidad. Pero para estas fiestas de agosto ¿qué más vais a estar haciendo? Estas fiestas de agosto vamos a estar presentes en el pregón con nuestros efectos también. Vamos a hacer el día 12 una mascletada nocturna para la gestora. ¿Y luego En qué lugar? En, el... ¿En qué lugar el 12? El 12 donde se hace van a hacer todas las mascletadas que han cambiado España un sitio que se hace eh, donde se hace el castillo en el puente del ferrocarril uh -huh. a esquina con Ah, te lo digo. Sí, ¿Dónde, estáis dónde frente Sí, ¿Dónde? estáis frente al parque infantil de tráfico. Exactamente. Uh -huh. y, vale. y el día 15 pues montamos la de la patrona. Porque es algo que nece... no que necesitáis que lo os lo habéis ganado al haber sido los ganadores de la última del último concurso antes de la pandemia. Sí, antes de la pandemia, entonces nos dieron la Nos dan al primero, le dan eh, el castillo, y luego al segundo le dan eh, la mascleta. Nosotros este último año ya nos dieron el segundo. E íbamos, va, son varios años ganando el premio, y este año, el, eh, antes de pandemia, nos quedemos los segundos. Ah, los segundos se quedan entonces con la mascleta del 15 pues quedan, de agosto. Sí, uno se queda con el castillo de fuegos y otro con, con la mascleta. ¿Habéis estudiado el terreno, eh, la nueva ubicación para lanzar la mascleta? Bueno, yo, yo soy de aquí, de Elche, nacido en Elche. Aunque la empresa sea de Granada, llevo muchos años y vamos hago los diseños y lo tengo totalmente preparado. Aunque este año, eh, por motivos laborales y tener tanta faena, no nos hemos presentado al concurso de mascletás. No, no vamos a estar ahí presentes. ¿Vosotros los pirotécnicos también sufrís? lo que está ocurriendo con eh, los costes que se han encarecido. Eh, ¿Cómo estáis eh, soportando o sobreviviendo a esta ver, crisis? La, las materias primas han subido más de un 40% y lo que son ya productos químicos han subido un 300%. Entonces, eh, lo que nos están exigiendo que se, se tengamos que realizar con los precios actualizados, eh, no, no, no funciona. En más de un sitio se está viendo que se están quedando los sitios desiertos porque no se llega. Los kilos que tenemos que nos exponen, que es lo que te venía diciendo antes, nosotros vendemos un show, un espectáculo. Entonces no vendemos kilos de pólvora. Y ahora mismo lo, la gente se está basando en, en los kilos de pólvora. De hecho, se ha demostrado que no por tirar más kilos se queda mejor. La mascleta del 15 de agosto... ¿Qué llevará entonces? ¿Más espectáculo? gente de la mascletada lo, lo que más le mola son los terremotos finales y toda la dificultad que se hace con, con el tema del ruido. Pero para llegar a esos terremotos finales hay que meterle kilos de pólvora, ¿no, Alverela? Claro, claro. Hay que meterle muchas retenciones, muchos acompañamientos aéreos. Eh, se lleva mucho tiempo en fábrica preparando todo. Y eso... Porque esas son las cosas que no ve la gente tampoco. Claro. Y, y, ¿Pero eso es lo que tendrá el 15 de agosto la mascleta? Claro, tenemos ahí presentes, haremos nuestra típica mascleta, haremos nuestros efectos, como siempre, nuestra marca y sello de identidad y ya está. Yo espero que a todos los compañeros que han decidido estar este año, porque pues les vaya fenomenal, que no pase ningún accidente y que vaya todo perfecto, que yo creo que va a ir todo perfecto, porque todos los que vienen son profesionales, ...y han estado aquí también. José Álvaro, a vosotros os jugáis la vida... ...pero supongo que las medidas de seguridad en un periodo técnico... ...cuando lanza una mascleta como la que vivimos el pasado lunes... ...lo tiene muy interiorizado. Sí, bueno, para hacer la que vimos de la actividad... Eh, ...son muchas reuniones con seguridad, vamos al sitio... ...están los ingenieros, seguridad, protocolos... Todo, ...todo lo que nos conlleva... Y, y todos reunidos, pues vamos controlando cada medida. Según lo, lo que yo diseño, pues lo plasmamos allí vamos en medida de seguridad. Y siempre ponemos de más. Eh, ¿Te das cuenta que sois la alpujarreña los que iniciáis el 1 de agosto la cridad y los que termináis las fiestas con el 15 de agosto? sí, sí. sí. ¿Te gusta el nuevo emplazamiento? Es, es totalmente diferente, pero también se puede pelear por hacer un buen espectáculo ahí. Hay que, hay que saber hacer el diseño para ese sitio. Eso eso es como todo. Eh, eh, según el sitio necesita un tipo de diseño diferente. El mismo diseño no vale para todos los iguales. ¿Cómo era, ¿Cómo era diseñar las mascletas en Tras Palacio y cómo son diseñarlas ahora en la avenida Vicente Quiles Fuentes? Pues eh, varía un poquito por, por la ubicación y la gente. Entonces hay que hacerle unos pequeños retoques a las mascletas para, para que la gente la pueda disfrutar más. Estamos en un sitio más abierto, a la hora de hacer los digitales visuales hay que abrirlos más, es, es, es, es diferente. Pero seguro que este año la gente va a poder, y aparte que este año... Hay muchas más mascletas nocturnas, hay diurnas y la gente va a poder disfrutar este año mucho más de la pólvora. La pólvora es ya una parte de nuestras fiestas y esperemos que la Nid de la Alba sea lo que es, fiesta de interés turístico sí, bueno, nacional. En la de la Alba también tenemos nuestro granito, que somos los que arrancamos, con una gran palmera que la dirige la gestora. Y ya antes de pandemia la hicimos por primera vez y la verdad que tuvo mucha aceptación también. Esperaremos a esa primera palmera de la Alpujarreña. Gracias. Venga, gracias a vosotros.